A ràdio, full de ruta, en Jaume Vinyes. L'estat Arizona als Estats Units, està immers des de fa setmanes en una forta polèmica. L'origen, una llei molt controvertida que endureix la lluita contra la immigració il·legal. Els col·lectius hispans i fins i tot la Casa Blanca han posat el crit al cel contra aquesta llei. De moment, un jutge ja n'ha bloquejat algunes de les parts més polèmiques. Sí, com sigui, aquesta polèmica llei està ocultant mediàticament un altre drama lligat a la immigració en aquest estat, el nombre de persones que moren i intenten creuar el desert que separa Arizona de Mèxic. d'ambdós temes volem parlar amb la coordinadora de la Coalició de Drets Humans Arizona, Cat Rodríguez, bon vespre. Bones tardes en Arizona. Bones ¿Cuánta gente ha muerto en los últimos meses intentando cruzar el desierto de Arizona? Pues no, todavía no tenemos todas las cifras desde el mes de julio, pero uh, del primer de octubre hasta los finales de junio son 153 y ya sabemos que en el mes de julio murieron unos uh, 57. Entonces ya van más de 200 uh, y eso ya ya estamos pasando el, el, los números del año pasado. O sea, se, se, se están asoliendo cifras, un récord, ¿no?, este año. Sí, uh, pues el récord fue en 2005 y todavía no no, uh, no hemos legado ese número pero, y espero que no, no lo hacemos porque eso fue un, un año bien feo. Pero uh, falta dos meses en el año, en el año fiscal y, y ya estamos en los cifras del año pasado. Uh -huh. Para hacernos una idea, eh, ¿en qué condiciones tienen que cruzar el, el desierto los inmigrantes? Cierto. Y a, aparte que desierto, uh, es desierto uh, es un clima que es muy diferente que lo que mucha gente donde vienen de Guatemala o El Salvador o Oaxaca de México uh, no están acostumbrados para nada porque el calor es tan horrible, uh, no hay agua, están aislados y es tan vasto el desierto aquí. Y lo, donde están cruzando la gente son los, los áreas más y más aisladas. No hay tanta oportunidad que, que si quieren entregarse, no hay nadie ahí, no van a pasar unas personas en carro y es difícil y no es no, no muy probable que alguien va a pasar buscándolos. De hecho, alguno de los dramas que cuentan los supervivientes es que se van encontrando cadáveres no abandonados o que incluso hay sí. los, los hay que no, que no son identificados ni tan siquiera. ¿Cómo se explica este aumento en el número de muertes este año? ¿Hay alguna explicación? Pues la manera en que, como yo, si uno, si uno ve los la lista en el sitio electrónico de nosotros, ve que hay muchos que son puro hueso, ¿no? Es que tono más. Y eso significa a nosotros que son las personas que están cruzando en los lugares más y más aislados, uh, donde, como digo, no hay nadie que lo van a pasar. Entonces, cuando se encuentran, tienen meses o a veces más de un año que los encuentran. Hay, hay restos y, y cadáveres que encuentran que, que el médico forense dice que esa persona murió entre 1 y tres años. Entonces son personas y, que todavía no hemos encontrado y nunca van a ser encontradas. Uh -huh. eh, los Estados Unidos levantan una valla en la frontera mientras la violencia en México no, no para de aumentar. ¿Se siente atrapada la gente? Yo creo que sí. Uh, eh, todo es un crisis aquí no de económica y es feo aquí en los Estados Unidos y aún feo más feo en México. Entonces la gente pues claro que buscan una manera una situación mejor para, para las familias y, y buscan para cruzar. Y pues pero no son muchos, no son preparados y aparte de eso son mucha gente que son que han sido deportados, que tienen 10, 15 años en los Estados Unidos, tienen familia, niños Entonces, cuando son deportados, pues claro que van a regresar porque ya viven aquí, ya tienen sus vidas aquí, las familias, los esposos, los trabajos, la casa. Entonces, uh, y ellos cruzaron hace pues 10 años, 15 años, y es muy, muy diferente y mucho más difícil cruzar ya. Este podría ser un, una, una explicación para conocer el, el aumento de la gente que intenta cruzar, ¿no? Porque bajo la presidencia de Obama se están produciendo más deportaciones que incluso durante la, la era Bush, ¿no? Sí, sí, es cierto. Uh, pues, la, la verdad, no, no sabemos exactamente cuántas personas han muerto en la frontera. Nomás podemos hablar de lo que hemos encontrado. Eso es lo feo, porque tenemos varios reportes de personas extraviadas que ningún cuerpo en el morgue corresponde. Entonces, eso significa que esas personas no han sido encontradas todavía, si viven. Pero muchos de ellos sabemos que no, porque tienen son personas que cruzaron hace dos, tres semanas meses. Y adentro de ese tiempo, si una persona es arrestada, pues claro que va, va a comunicar con la familia. Uh -huh. De hecho, esta tarde, mientras me documentaba para, para la entrevista, he leído un artículo de, de una periodista mexicana que, que afirmaba que, que antes los, los latinos, los hispanos, viajaban a Estados Unidos en busca de, del sueño americano. Ahora dice, lo único que hacen es huir del infierno hispano. ¿Es, es, ¿es esta apreciación correcta? No sé. Hay mucha gente que son van muy desilusionados solucionados con este país y con razón están haciendo cosas pero bien horribles con los migrantes con los inmigrantes que están construyendo a ese país y también manteniendo los dos países porque también méxico no no sobrevive sin los, los ingresos los remesos que, que mandan los inmigrantes uh, pero es, es muy triste yo creo yo no yo entiendo muy bien especialmente para los que viven en arizona porque ya piensan así de, de ese país que es algo bien triste. El presidente Obama apuesta por una reforma migratoria para solucionar este problema, pero ¿creen que lo que planea la administración es lo adecuado para la comunidad latina en los Estados Unidos? No, para nada. Eh, todos los propuestas que han hecho, uh, que ahorita tienen, por ejemplo, congresistas uh, Gutiérrez, uh, eso, es, eso es lo que ellos están proponiendo. No va a cambiar el hecho que la gente están muriendo. Es como están dibujando una cajita bien chiquita y diciendo que si cabes en, ese, en esa cajita, eres un, un migrante o inmigrante buena y los demás son criminales. Entonces, la mayoría de la gente no van a calificar bajo esos programas eh, en uh, hacerse, hacerse regularizar su estatus migratorio. Entonces, yo no creo que lo que ellos están poniendo en verdad son soluciones para nada. Y yo no creo para nada que va a cambiar el hecho que la gente está muriendo en la frontera. Uh, ¿Se han sentido aliviados la, la última semana con la suspensión de los artículos más polémicos de la ley SB 1070? Sí, por, por ahorita, por menos, era nomás un, una cena a, a la ley para que puedan pasar por la corte, entonces todavía seguimos en la lucha con es, contra eso, pero por lo menos no podemos trabajar en, en educar a la comunidad que no, no está en efecto, aunque sigue el miedo en, en la comunidad, Sí, ¿no? como las crónicas que, que nos llegaban de, de los días previos a la, a la entrada de vigor de esa ley de este caso sobre todo el, el miedo ¿no? Que, que la toda la comunidad latina había vivido en un, en un régimen de, de pánico colectivo ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo, cómo, cómo se han sentido estos días antes de esa decisión del, del juicio ah, pues es algo pero bien horrible. Uh, el miedo que están en la comunidad es horrible. la gente mucha gente tiene es como se si, se puede sentir ese odio en la comunidad, en los comentarios que han hecho mucha gente, mucha gente diciendo que la mayoría están a favor. Yo no creo que, que eso es la verdad. Y de todos, modos, de todos modos, decir que la mayoría están a favor no significa que eso está correcto o que no está violando los derechos humanos de los de la gente en la comunidad. ¿Se sienten los latinos estigmatizados en los Estados Unidos? Yo creo que sí. Yo creo que es, algo, es un, un gran problema. Y yo creo que Obama pues hizo muchas promesas cuando en 2008 para, para las elecciones y no hemos visto casi nada. Y especialmente como él estaba hablando mucho de una reforma, pero queremos una reforma real, algo que vea lo que está pasando en, en la frontera y, y no es tan hipócrita en, en las uh, contribuciones que hacen los inmigrantes inmigrantes en este país. Ya para finalizar, ¿cree que la comunidad hispana se encuentra en un momento parecido al que vivió la comunidad afroamericana en los años 60? En un aspecto sí, tenemos muchos aliados en la comunidad uh, afroamericana que están viendo que es una continuación, continuación de, de los derechos civiles, de ese movimiento de los 60, porque sigue eso, ¿no? todavía los afroamericanos en este país no han logrado igualdad. Entonces, es, es seguir con esa misma lucha. Y qué triste que ya, ya llevamos 40 años desde ese tiempo, pero seguimos con las mismas luchas. Bueno, pues iremos pendientes de, de su lucha por el reconocimiento de sus derechos. Karen Rodríguez, coordinadora de la Coalición de Derechos Humanos en Arizona, muchas gracias por atender la llamada gracias. de BT Radio. Buenas, tardes, buenas noches. Buenas noches. Ahí betras, radio, full